El morfan los peces, en el nombre de nuestra sección concept, conceptual de hoy, claro. ¿no? Nos escriben incluso muchas personas que dicen, ¡Ay, me compré una pecera, la engené de pescado, y ahora no sé qué darle no para qué, qué darle. claro Y aquí tenemos un informe sobre el menú de los peces, a ver qué lastran verdaderamente los pescados. Atención, amigas, ¿eh? el alimento vivo es esencial para que los peces desarrollen crías ¿Cómo, ¿Cómo, alimento como alimento con el alimento vivo no entiendo la de comer de mosquito, cosas vivas larva de mosquito por ejemplo y si, donde se compra, la se larva larva compra en, la, en los lugares que venden peces y por ejemplo eh, productos vegetales se consideran vivos también sí pero no los comen una manzana ah, no, ¿no hay, que hay que explicarle entonces al pez el concepto de vida <risa> De vida animal y de vida vegetal Porque claro. si siguen con esa eh, se reduce actitud de... De, de, de barbarie Claro No les... vamos a ver qué darle de morfano Y se van a morir de hambre, de puro ignorante claro. Esto con... también está vivo, le dice uno mostrándole una zanahoria Cómo no. se le ampliaría el menú a los muchachos, ¿no? Claro Bueno, vamos a ver qué bueno. dice... Debe ser más para el tiburón blanco esto, ¿no? Puede ser Eh... Por ejemplo, lumbrices de tierra, atención amiga, lumbrices de tierra, larvas de insectos, 2.80, <risa> leo también los precios, <risa> crustáceos, gusanos de lodo, un gusanito de lodo, mm, qué rico, lumbrices blancas, anguílulas, infusorios y algas. La más común, eh, discúlpeme, ¿no? para que no ande buscando, sí. Ay, ¿tiene anguílulas? No. No, esos son callos plantados. Sí. Eh, Tengo lombriz. Sí. Me parecía. Eh, la más común es la lombriz de tierra, esa que se usa como carnada en la pesca, sí. y se logra solo con remover la tierra de una planta. ¿Cómo? ¿Cómo? Dice que usted remueve la tierra y hay lombrices. Claro. claro. Toma una pala, hace un pocito, busca por ahí, aparece a seguramente. Claro, pero a lo mejor tiene que cavar toda la noche para encontrar una lombriz. O está o hay tantas que están No, con... y aparte la lombriz buena es la que más a profundidad uno encuentra. Entonces hay que traer una excavadora. Sí, el, el verdadero pescador Busca, excavadora sí, tiene busca sí, sí, profundo y tengo sí. un amigo que es pescador sí. y tiene un campo en Carlos Casares sí. eh, con una excavadora en el medio sí. se compró 20 hectáreas <risa> con la excavadora en el medio sí. y ahí a 20 metros de profundidad están las mejores lubes sí. la magorda la buena, la, magorda, la buchona, la, buchona la, que la, que así, sí, la que mueve la colita sí, sí le hace como venir la coqueta la dicen. coqueta la bailarina dicen, ¿no? sí sí, sí. ¿Tiene? Deme medio kilo de la coqueta. Claro. Ya va, señora, dice. En un momentito que esté atendiendo. Eh, eh, bien. Para darle de comer esto, la lumbriz, eh, hay que eh, cortar en forma milimétrica la lumbriz para que puedan tragar los peces más pequeños, eh, pobrecitos. Sí, bueno, claro. Ah, pues yo encima tiene tengo que, que andar juntando lumbrices ah, anda con la mano en la tierra la... y después se la tengo que cortar. ¿Eh? ¿Sabes lo que Yo se la llevo al fiambrero. Claro, con la madre. Eh, que... eh, eh, en Juliana, se la corta en Juliana. Juli... Julián, sí se llama. <risa> no, eh, ¿Con la de cortar queso? Dice. Eh, Julián, le digo, ¿por qué no me, no me la corta en feta bien liviana? <risa> claro, eh. casi transparente. Casi transparente, sí. Tengo una máquina, dice que son tan... Tienen un lado solo, la feta. <risa> Usted la da vuelta y no está. Bien. Eh, ahora, eso sí, las lombrices se deben lavar previamente. ¿Por eh, ¿Voy a lavar? Sí, si se las va a meter en agua. ¿Para que en la, en la la sola, qué lavar? En las peceras se lava sola. Claro, he visto lavar una lombriz. de hecho incluso, le, le, yo soy muy higiénico con los sí, peces, eh, para sí. que no, no se me enferme, después empiezan a morirse como peces. Sí. Eh, Le echo bastante lavandina ¿la No, agua? pero no, ahí no. lo va a matar al pez Ahí enseguida No, le mato, le mato todo. todos los todo microbes ma Mata todo No, pero el pez si llega a tener contacto con la lavandina Muere oh, yo Usted en el sea, agua también le pone lavandina la Para que esté, para que esté clarita ¿En el agua le voy a poner? No, pero ¿cómo no. le va a poner? ¿Le echa cloro a la pecera? Sí No, pero... Ah, es por eso que se le mueren los peces oh, Yo creo que era porque yo al principio hacía hervir el agua No Pero le sacaban para los peces, para no. Sacar toda la podredumbre. No, pero claro, Y no. los peces pegaban unos saltos para ahí. No cómo volo, no, se mueren, me, me, me, sí, se sí, pase sí. un chupín de pescado ya con de eso. Disolver el hervor ya empezaban a flotar. No, claro, no, no. Sí, es ¿Usted es para bien. cambiar el agua de la pecera, cómo hace? ¿Para sacar los peces, los pesca o los va eh, los saca? No, yo me los meto en el bolsillo. Sí. <risa> no, yo yo me, lo vi, yo me una me vez que fui a la, pescados, la casa lo vi. Sí, meto más o menos me los meto en el bolsillo. Eh, sí, y le te... digo a mi señora sí. eh, Andá, eh, cambiar el agua a la pecera Antes que se ahogue sí. Y él se queda tí, sentado, mirando la tele. sentado mirando la tele Viene mi señora con el dedo Y ya está, le cambié el agua bueno, bueno, Le para... digo, le pusiste la lavandina sí. Póngale bueno, le digo. Sí. Para que venga la publicidad y bueno, ahora los meto La ¿no? lavandina, saco lo peco y lo meto adentro otra vez oh, Y nunca se olvidó uno en el sí. bolsillo oh. Y sabe, una noche eh, Me olvidé uno Y justo eh, iba a bailar oh. iba a bailar al club institución sarmiento que yo voy siempre a bailar en santos lugares me lo había puesto acá en el bolsillo este de arriba del saco se pone cada cosa el en ese bolsillo usted, sí. ¿sí? era el último pescado que me sobra no sabían de ponerlo pero puse acá porque me puse a bailar con una empezamos a conversar que eso viene los discos lentos al aprieto contra mi pecho sí. y le digo eh, qué extraordinario momento que estamos viviendo todo eso, ¿no? ¿Y ella qué respondía? Nada, ahí decía, qué sé yo. <risa> y, pues, ella apoyó mi, la cabeza en mm. my shoulder. Sí. Eh, claro. Con y un lindo no, bolero y, de fondo, y, ¿no? Me escuchamos, pon tu cabeza sobre el hombro, de Paul Ancas. Claro. Y, Arias el gordo. <risa> y, y en eso sale el pescado. ¡Uy! Uh recobra había mucha humedad y medio recobró recobró la vida claro, con la transpiración de los cudas claro, ¿no? la transpiración el tipo medio respiró claro y salió pero a mí no estaba ahí vio que le salió un pescado ahí, se me desmayó entre mis brazos oh. bueno es un buen método ¿no? sí, sí quedó desmayada así y Yo dije, ¿qué hago? Si la suelto, se me cae, va a ser un escándalo. Claro. Entonces, y, y no podía meter el pescado adentro. Pues tenía, la, tenía las dos manos mano agarradas. manos ocupadas. Claro. Y entonces, le digo un muchacho que había ahí, yo me la fui arrastrando ¿Otro para ¿Otro que estaba puerta. bailando al lado? Eh, no, no, no, uno que estaba en la puerta. Yo fui para la puerta. digo, ah, bueno, la llevo a la esquina. La tiro, la eh, dejo ahí. Y la dejo ahí, decirle. sentada en un banco de la plaza. Claro. Eh, este, eh, la voy llevando y voy saliendo y le digo y eh, digo, este muchacho me, ahí, me mete el pescado no. adentro. <risa> <risa> que yo <risa> <risa> tipo ni, ni, ni me miró y se fue. <risa> digo, que falta de Y claro, y se, me cayó, se me cayó, el pescado. Se cayó al piso. Se cayó al piso. Y este No, se a la vereda. A la vereda Sí. y enseguida ganó el agüita que hay al lado del cordón ah, lo patió para la zanja usted eh, no, se escapó él Solito. y ahí se fue, nadando para allá me hizo de acá, claro, de acá. Claro. no volvió más nunca más no volvió más claro. y a la chica la llevé hasta, hasta la esquina eh... La senté muy cuidadoso, ¿no? La senté que sí, todavía tenía una revista en el bolsillo, se la puse a la voz. Le cruzó las piernas para que cruzó para. Cruzó las piernas y me fui despacito, sí. Claro. Ya cuando estaba a unos 30, 40 metros m que se vino al suelo, Y volvió a acomodarla. No, no, me fui salir corriendo. Y volvió al baile. Volvió al baile, sí, claro. Y por ahí viene se sí. dice esa amiga amiga que bailará con usted. La dice, eh, la... sí, la amiga. La digo, se fue con uno para la plaza claro yo la vi no la vi con sí. uno el diariero le decían no. para que vea no. la revista ¿no? y ahí dice mulé la cosa no mm, claro. sí. pero era un baile ese que después yo empecé a ir a otro que yo le, le debo haber contado alguna vez que era yo se lo recomiendo a ustedes Cindy. sí ¿Cómo no digo es el, el oscuro se llama mm. y porque tiene el, eso, oscuro no? el oscuro de flores el oscuro porque está oscuro bueno con luz baja luz no. de... completamente oscuro no ves nada pero nada de nada como nada nada nada entras y no hay nada y ¿cómo saco a bailar? ¿Cómo? Ahí al tanteo. <risa> o sea que se puede tantear por lo menos. Se puede tantear, ay, usted lo único que empie... a lo mejor sombra de sombra, ve, a lo mejor parece no. que se mueve, a lo mejor un reloj luminoso si sí, tiene suerte. Claro. Te puede calcular y ahí eh, es para eliminar esta cosa discriminatoria que hay sí, sí pero bailes. después cuando usted porque, los bailes no. son discriminatorios y y porque, eh, porque la, no baila cualquiera claro porque saca a la otra y a mí no es discriminatorio eso en cambio ahí en el oscurito a la que le toca le to no, no pero no, no es discriminatorio cuando usted por ejemplo bailó toda la noche me imagino que en algún momento le dice la invita a tomar algo Sí, hay una barra, también oscura. Ah. Pero eh, digo, sí, el que... mozo... Este, ¿Y cómo agarró los, los vasos? La... Un, eh, una granadina. Y... Pero el mozo no le contesta porque es una columna. Claro. <risa> Y el tipo se pagó eso toda la noche pidiendo claro. Y nunca le dieron nada eh, Y ahora los mozos lo, los pusieron fosforescente <risa> Para evitar todas las confusiones ¿no? Porque, sí. y... Porque si no no vendían nada No, está bien. no vendían nada Entonces ahí, una palabra escrito acá Fosforescente que dice mozo Mosaico, Mosaico claro. Y ahí, este qué va a tomar, qué sé yo Y listo Pero la pregunta que yo le quiero hacer Hay un momento en el cual salen afuera sí. Le conté la otra noche Van la... bueno, a toda esta esquina Ah, no, no van me corriendo medio hasta la hmm. esquina. Ay, dice, "Vamos a otro lugar donde no haya nadie, es que sé yo." Sí. Vámonos, vámonos, el tipo va a estar que porque en la esquina ah, hay un farol. Claro, claro. Un farol en la esquina, sí, que llega, llega debo. ¡Uh! Que los vecinos yo le conté que los vecinos no pueden dormir. Es verdad, pues con los gritos de desengaño de las parejas claro. llegan, abajo el farol y, uh, y ¡uh! Y salen corriendo oh, claro. toda la noche con eso. No Algunos con es bien, ¿no? Algunos sí. Yo siempre cuando llega un momento en el baile, no sé cómo hace usted, pero en un momento hay que decirle a la mina, vamos, ¿no? Sí, y claro. La claro, porque... eh... no, primero se le invita al reservado. A ver cómo es, al reservado. Claro, primero usted tiene que si usted comprueba que la que la señorita bailó tres lentos ya es como una prueba es para patearle los talones rumbo al reservado. Es como que se queda, digamos, ¿no? Y en el reservado, que hay que hacer? Discúlpeme, porque yo soy muy ignorante, voy siempre a ese del oscuro, que no hay reservado. No, bueno. ¿Para qué, en este, ¿para qué claro. para que se va a reservar y está todo al oscuro? Claro. Incluso le dicen, vaya, pase acá al reservado, que está en el mismo lugar. Claro. Y le cobra la copa más claro, caro. Sí. Claro, sí. ¿Cuál es la diferencia? Digo, que le cobramos más cara la, la copa. copa. <risa> Me dice alguien. El que el mozo, le sí. dice. No, que... el tema es que usted la señorita se queda en los lentos y usted amablemente en algún momento le tiene que preguntar, por ejemplo, ¿no estás cansada? Ah, ¿no tenés ganas de sentarte? Sí. ¿No sentarte? ¿No tenés sed? Ah. ¿Y, y al reservado cuando la lleva. No, después si ella contesta afirmativamente, quiere decir que le está dando pie para que usted la lleve hacia la zona de. Yo le pregunté si está cansada, ¿no? Si quiere si no. quiere venir a revolcarse en el reservado. No. Pero para no tener ah, que preguntarle eso. Si dice que cuando uno le dice a la verdad. estás cansada, y la me dice sí? Es que... Bueno, hay que... ¿Ya se baja los pantalos? No. <risa> no, no es así. No, no, no, no. Es como un código que se establece con la señorita. Ah, y código ¿Y el... entonces, ¿estás cansada? Quiere decir lo que yo me imagino que quiere decir. Sí. No tan rápido como se lo imagina ah. usted, pero quiere decir más o menos lo mismo. <risa> <risa> no tan apurado. Claro. Entonces mm. usted le dice, ella dice que sí, se queda usted dice, bueno... ¿No querés que te invite a tomar algo? Y le puede guiñar un ojito Pero está oscuro No, está bien, está bien le, le O le toca acá el hombro algo, una claro, seña ya, como ya. Si va. claro Y vamos a reservar Sí, y ahí tiene que Hay una cosita, si ella se deja llevar de la mano O no ah, Y si no, si no se deja llevar la mano ¿qué La empujamos sí. <risa> que ir arriándola <risa> no, ganar, hay gente que, eh, hay muchachos que enseguida te ponen la mano en el hombro con el pretexto de, de, de indicarte el camino te hacen acá sacá la mano de ahí porque la tenés muy fría y, eh, y ahí si sí ya la lleva al reservado y el reservado, no el sé reservado es un usted, sillón porque hay reservado y reservado ¿eh? si sí. oh. oh, sí, sí. no, reservado normalmente yo no sé qué reservados conoce usted lo que oh. yo conozco es un sillón mucho más cómodo Sí. pero tampoco es otra cosa más que eso no sé no, yo conocí una reservado que tenían una tapuer que voy a cerrar o cerraba sí, pero... la tapuera quedabas en un cuartito ahí con una mesa y el mozo antes de, ¿De entrar de entrar sí. prudentemente a la puerta que uno tenía que decirle primero eh, sí, ¿sí? ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí? se abrocha el saco, que sé yo, se recompone un poco la vestimenta y le dice, adelante mozo, traiga el chocolate con churro que le pedí. ¿Y usted nunca fue, por ejemplo, al guindado? Al guindado no te sirven en el auto. Claro, pero hay, también tiene sus códigos. Por ejemplo, si usted hace una seña de luces, quiere decir que ese es el momento en el cual el mozo puede acercarse. Uh -huh. Porque imagina que usted trabaja ahí de, de, de mozo y no conoce los códigos. Claro. pero sin querer con la rodilla toca la palanquita del claro, de justo, justo en el momento en que no quiere que le sirvan el chocolate con churro. <risa> Hay que tener cuidado. Y, y el, y los mozos me dijeron a mí que ah, ¿sí? acá tenemos me dice uno que trabaja de mozo ahí, mucha delicadeza, sí, sí. porque justo me por lo que dijo usted, claro. por ahí usted, mm. por ahí con la rodilla sin querer eh, sin querer no se llama que se dan esa suma y vemos un cuadro dantesco. Claro. Nos encontramos en todo un cuadro dantesco, entonces ahí tenemos que amablemente pedir disculpas o una frase eh cualquiera, el chocolate con churros para acá no es, ¿no? Claro. Lo peor para el mozo es llevar el pedido, no levantarlo el pedido, porque cuando el mozo levanta el pedido es cuando recién llegaron. Claro. Pero después Cuando Mientras tarde al mozo, ¿no? los tipos entraron claro. En, claro. En, en, en trámites venéreos sí. y usted viene con el chocolate con churro o... ¿Qué hace? Y dice... <risa> se le va enfriando dice, todo el tiempo, tiene claro, que ir y volver Claro, porque después viene ese tipo, se queja y dice me lo trajiste frío, y, pero ¿cómo no te lo voy a traer frío? Si hace claro. media hora que estoy tratando de alcanzar... La, la, la sopa, ¿dónde se la ponga? Claro, por ejemplo ¿Dónde se la vuelco? solían tener una especie de bandejita que Así. se adhería, se enganchaba al costado del auto y muchos se iban con la bandeja puesta, puesta, puesta sí. <risa> un poco botón, ¿no? <risa> para llegar a casa, ¿no? Sí, ¿De dónde venís? Dale. ¿De dónde venís con la mesa puesta, no? <risa> Por eso vio que cada lugar tiene, cada... en el reservado nada más que sentarse con la señorita y empieza otra gran pelea que es para tratar de sacarle el teléfono o en tal caso poder ir a otro ¿Cómo? Lugar? ¿Sacarle el teléfono de dónde? <risa> <risa> Claro, como usted se refiere ahora Espere, claro. mozo Ya le pago No sé dónde metí la billetera Este... No, mire, yo generalmente Cuando voy a un reservado Sí, cuidado que se le volcó sí, la sí. sopa sí. Ahí eh, está, bueno esto es de Le digo con el al auto. mozo A veces le digo al mozo, mire, mozo Si yo no le contesto nada cuando usted golpea la puerta Cuente hasta 70 Claro antes de entrar claro tipo uno, dos, tres y yo ya sé que en 70 segundos tengo que hacer algo ¿no? claro dar por terminado o, lo que está claro o, en fin. o, o me peleo con la mina o algo claro no, me he visto pero eh, a veces los mozos están apurados sí porque tienen muchos pedidos claro eh, no le digo nada y el mozo, uno, dos, tres, cuatro cinco, seis, siete, ocho nueve, diez, setenta yeah. claro eh, le digo setenta te digo jajaja <risa> Tenés que contar hasta 70, loco. Ay, discúlpeme, bueno, pues ya de nuevo. No. <risa> Incluso cuando vas por la por el diseño del 60, se, empezás fuerte. Claro. grita bien. grita punto y coma... La el paloma. que no se escondió Dios broma. Claro. claro. y entonces, este ya es un último aviso, ¿no? Claro. Eso es cuando somos algo delicado, pero hoy en día no hay delicadeza, este, ¿cómo era su nombre? Eh, no hay F delicadeza, F no hay nada, F no hay. F eh, parece mentira. Yo ahora lo que hago me la llevo a las minas directamente. Yo tengo una motoneta, una motocicleta. Va en moto. Una, ¿no? Claro, voy en moto, sí. Antes iba en bicicleta, pero no tenía mucho levante. Y no, claro, no van a viajar en el caño, claro. Chica. Yo decía, ¿te hacen algo? No, claro. ¿Estás en auto? No, en bicicleta. No, claro. Pero en moto agarran, porque, y es sí. lindo porque uno se hace abrazar por la trica. Claro. Qué sé yo, pero... ¿Las deja manejar usted? No. No. no. Y la otra vez, oh, ¡qué mina! Me enamoré. ¿En serio? No, no, me enamoré. Me enamoré, bueno, ya adentro... ¿De oscuro la enganchó de otro lado? No, no, esa era bien iluminada, muy linda. Era. Eh, bueno, empezará y le digo, parece mentira, le dije. Que siempre es un buen entre Parece mentira Sirve para cualquier para cosa, cualquier cosa así. Parece mentira le digo que no. Y ella me dijo Decímelo a mí claro, amor eso Una cosa trajo la otra Y me dice Con vos se pueden hablar de todos los temas Y vos me lo decís yo, eh, Qué barbaridad claro. Es así Es inútil ¿no? Y bueno Así charlado toda la noche. toda la noche, te que le digo, te acerco. bueno, me dice, "¿Cómo no? ¿Dónde vivís?" Por acá, dice, "No, vivo en José Ceppa." Ya tipo 4, 5 de la mañana. y yo ya le había ya se había tirado, se sentó atrás, de alta alta cilindra la moto. No, no, una Paperino 45. En vez de abrazarme, ya se agarró de la manijita Y se dedicaba Qué cosa este, Cómo se da a veces el, no es cierto Las casualidades Y empecé a hablar ¿no es Yo digo, a veces Bueno, uno encuentra con personas Que a lo mejor Tienen una cosa que No es cierto, pero Otras veces eh, Uno también, porque hay personas Y personas, le digo Están las que Por un lado, no sé yo sin desmerecer a nadie. Ah, es Todo esto Pero, hablando, ya en yo la noche. Yo lo hablé y después ya empecé. Y ya que, ya que estamos aquí en esta noche, que casi ya es de día, y antes le digo, o sea, porque primero viene la noche, ¿no es cierto? Y a continuación viene el día y esa es la ley de la vida, ¿no es cierto? No. Eh, como es también la ley de la vida, este, bueno... Eh, que sucedan, este, todo, cómo te podría explicar, digo esas cosas que, bueno, yo estaba llegando, llegando a San Miguel, ¿no? llegando a San Miguel y un tipo, me alcanza uno con un rastrojero y me dice, Blanco dice, la mina que iba atrás se te cayó en el, en el paso nivel de Rubén Darío. O sea, que solo venía hablando como venía un loco. Venía solo hablando. No. Y diciendo cosas tan importantes. Sí, así. sí. Y me volví. ¿Qué voy a hacer? ¿La fue a buscar? No, no. Fui a mi casa y todavía me la crucé. así ah, que la crucé <risa> medio de día, eran como las 10 de la mañana. Veo una en traje de fiesta que viene caminando... Por un ¿Con un casco bajo el brazo? De brazo. <risa> viene caminando para el y medio me vio, me hizo señas y yo firmo, se quedó para era muy tarde era Ya, muy claro tarde. Y no la volvió a ver nunca más Nunca más la volvió a ver Si estás escuchándome <risa> Junto con Álvarez Debe estar con Álvarez claro. decir. Los dos juntos Y por esa tontera Nunca me olvide de vos Tu nombre, tu nombre no eh, no Tanto como tu nombre no me acuerdo Pero de todo lo demás no, no me olvidaré nunca Especialmente las cosas que yo te dije Porque son las que digo siempre Claro por bueno, eso nunca las olvidaré nunca olvidaré las cosas que te dije es mucho mejor que nunca olvidaré las cosas que me dijiste claro. Yo no me acuerdo lo que me dicen porque ni lo escucho claro Voy eh, no, otra cosa. no sé para que le cuento todo esto para hacerle ver lo, lo difícil que está el mundo hoy eh, lo difícil que es darle de comer un pez lo eh, ¿no? que efectivamente todo esto dentro claro. de que comen los peces lo que está absolutamente prohibido es suministrarles pan o bizcochos a las minas, a los peces dice, porque descompondrían el agua del acuario claro. ¿cómo? ¿se descompone el agua si sí. tirar bizcocho? ¿y qué tiene el bizcocho? se deshace el bizcocho y aparte se, bueno, se, deshace, se. Y, y se satura el agua y se empieza a... se pudre, se se pudre sí, dígalo sí, de una vez ay, ay, se pudre, ay, ay, todo. Sí. Se pudre todo, entra su casa dice, che, que olor ha podrido Seguro que le tiraste un bizcocho a la pescada. Bizcocho de grasa. Y se te pudre todo. Y hay gente que come, y lo cuando no quiere comer más o está de visita, tiran dentro de la pecera. Comiendo algo no me gusta, entonces, por ejemplo, almorzando un garrón. Una mirada de garrón, lo escupo dentro de la pecera. Eh, no hay que desperdiciar, claro, que se lo coma el pescado que se lo coma un, la... un bizcocho medio quemado, sí. ese que de la punta de la fila lo, lo, lo, los alejandres, que se le va la parte del claro, dulce de arriba la parte del azúcar y te queda una... claro, par... ah, tirá que se lo coma el pescado y yo creí que el pescado te lo comía todo y te lo agradecía claro. pero son más delicados que no se sé que los pescados terriblemente delicados en las fiestas eh, importantes donde hay peceras elemente queda allí la pecera de canapés luego ¿no? porque la gente la arroja con claro, carapé que claro. no le gusta, tú es de caviar, te le debe gustar el pescado. Claro. No, ¿cómo hace? ¿Cómo se van a comer a uno de ellos? Sí, si si no el pescado grande se comen come, no come los unos sobre los otros. Sí, claro. y peces, el pez contado, grande come al chico. A mí, pues usted que sabe tanto, a mí me, me, me contaron, yo no sé si es verdad. Creo que sí. Es verdad, para mí es sí, verdad. Es verdad. Creo que sí. Que si uno le va dando alimento al pez El pez no para nunca de comer ah, sí. Hasta que explote Y revienta como un escuerzo sí. Una gran siete Y uno sí. está durmiendo A mí me contaron la misma persona A lo mejor que uno está durmiendo Y por ahí siente en la cocina ¡Pum! Dice, ¿qué fue eso? Dice, reventó el esturión ah. ¡Revertó Nemo! Ahora ¿Es así? Díganos la verdad No, no, no es así ¿No es así? ¿Cómo no, no va a ser sí. así? Porque a mí me dijo que hay que darle muy poquito alimento porque vos más le ponés pe... Y más se... Si usted le da mucha comida mueren directamente Pero no revientan de esa manera Ah, pero mueren, sí, la, lo mata la angurria sí, sí, Claro El pescado es angurriento La gula, no tiene límite La gula de común La gula de Chascomú es donde los traje Ahí está lleno, la gula de común yo ah, bueno, A mí me habían dicho eso, la verdad eh, que reventado. ¿Y quién se lo dijo? Aparte otro, le puedo comentar otra cosa muy importante. ¿La, la que... misma persona? Oh, la que... misma persona. Oh, mira. Que, que se decía prima, segunda de Yacusto. Oh. Entonces yo Entonces le creí. No se debe saber mucho. Oh. Yo le creí. Yacusto se la pasaba todo el día abajo el agua, claro. sí, Me contó lo siguiente, el que el pez crece de manera proporcional al tamaño de la pecera. O sea, el pescado ponele, echa una mirada Primero, sí. ¿no? Muy bien Vamos a ver Cómo es la pecera Mira para todos lados Fenómeno, ahora, voy a, bordes, ahora ¿no? voy a crecer claro. Toca los bordes Y después crece Por eso los peces del océano Atlántico son tan grandes Claro, claro. No, Nunca llega a tocar las puntas Claro, claro, y se debe ser una pecera muy grande Piensa... El pescado, ¿no? ¿Así, Así que le voy a meter y a crecer a los perros Acá ¡No! Si usted por ejemplo y Ahí tiene la ballena claro tiene... Seguro que en una pecera Vos ponés la ballena chiquitita la... <risa> Y se queda chiquita Y no, te te queda chiquita Te queda chiquita Como lo bonsai Pausa